racha leónche lui bueno sé que te pillamos súper ocupado que estáis eh, en, en cataluña haciendo Barcelona. en barcelona, barcelona sí. en Barcelona, concretamente haciendo una ronda de, de contactos y sobre todo eh, bueno una ronda para explicar para explicar lo que los pasos que se están dando en escalerría Sí, sí, pues eh, visto lo visto y más en nuestro pueblo el, el, que el boicot de los medios de comunicación y manuel nivel estatal no te digo casi nada, ¿no? De, de acallar lo que es la, la, la respuesta y la, el planteamiento que está haciendo la Chalet. Con esa apuesta pues eh, nos hemos decidido venir aquí sobre todo a contactar con, con medios eh, pues, de comunicación y bueno, con, con organizaciones sociales, sindicales y políticas de, de Barcelona para explicarles el principio de primera mano en el debate que ha tenido la de la Chalet y las conclusiones del propio debate que hemos tenido, sí. Uh -huh. eh, precisamente el sábado disteis una rueda de prensa una rueda de prensa que a nadie se le escapa eh, que, que bueno que venía a ser un paso más en ese dentro de, de la estrategia que ha marcado la izquierda berchalet para consolidar un proceso democrático que, que importante un proceso democrático eh, que a nadie se le escapa también que, que por ahora es unilateral pero que está abriendo muchas eh, ilusiones en, en la sociedad vasca. Y digo que, justamente, creo que después de dar esa rueda de prensa, tú ya te largabas para, para Cataluña. Así que, más que preguntarte a ver qué cuáles son las reacciones en Euskal Herria, te voy a preguntar eh, cuál el, es un poco la, la opinión que, que la gente en Cataluña está teniendo sobre este tema. Bueno, pues eh, la realidad es que esta no es la expectativa, ¿no? O sea, ellos han vieron la, la primera, la de Al-Saso, y ahora han visto esta, y con la gente al menos cómo está con con la gente que que está, bueno, al cabo de lo que son los medios de comunicación y que hace comunicación eh, pues la verdad es que piensan que es que es un paso importante que, que no se está valorando en su justa medida como se tendría que valorar, pero que también eh, es la pregunta más más normal, ¿no? pero bueno, y qué qué, qué es, parece la respuesta, ¿no? que por parte del Estado que que sigue siendo insistentemente la misma, ¿no? y Y esto pues eh, parece que buscan el que se no va adelante y tal y bueno pues sí sí claro, pero eso con eso ya contábamos también quiero decir que el bloqueo que eh, permanente que nos quiere someter y y, y bloquear constantemente por los democráticos y ya lo teníamos claro, que no a pasar, pero bueno con con esas jugamos y, y bueno esperando ganar no de tal forma, pero en, en fundamento aquí lo que nos la gente ver está la expectativa no Yo creo que que hacen también te transmiten eso de silla, sí, pero es que es que el último proceso también, pues aquí hubo mucha gente que se pringó, que, que, que apoyó mucho, que, que y ahora pues mucha gente está pues que no, no se no acaba de creer, bueno, y, y otra cosa que cae valoran, que yo creo que además ha sido algo que también se ha dado allá en nuestro pueblo es eh, la uni la unilateralidad de, de la de la propia propuesta, ¿no? de de la decisión tomada. Yo creo que el cancelar unilateral la la decisión tomada le da más valor, y, y así también eh, se ha visto aquí, ¿no? O sea, eh, paradójicamente, en vez de darle importancia a algunos otros de los párrafos que venían en la declaración, la gente le da eso, ¿no?, a que la elección haya sido unilateral y que la izquierda derecha le ha tomado el camino eh, que tiene que tomar, o sea, pero por, por, por propia iniciativa, ¿no? Sin contar ni con previos ni con preacuerdos, ni con acuerdos, ni con absolutamente nada, ¿no? Y eso le dan aquí también un valor eh, incalculable, ¿no? Bueno. Yo creo que lo tiene, pero, pero hay otros casos también que eran importantes. Uh -huh. Se suele decir eso de que dos no pelean si uno no quiere y también, no sé si en este caso, también podría ser aplicable aquello de eh, si uno no quiere dejar de pelear es difícil que se acabe la lucha, pero en este caso la izquierda virtual, como tú bien dices, empieza unilateralmente este, este camino y quizás si el Estado español siguiera en sus trece, eh, ¿sería él el que quedará en evidencia? Eh, ese es el asunto, ¿no? Esa es la jugada. Nosotros creemos que, que con la estrategia que se está diseñando y que ha diseñado la izquierda de Chale para, para encargar el proceso democrático, el, el, el Estado se va a quedar sin argumentos para poder negar sistemáticamente los derechos que nos corresponden. Y eso eso aquí eso sí que lo ven claro también, ¿no? claro es que las condiciones que se van allá aquí no se dan pero pero sí que se ven no allá por ejemplo el pacto antinatura entre y el psoe eh, la lectura que se hace es que, que claro es la, la necesidad de blindar el marco jurídico político, -político en, en, en nuestro pueblo ¿no? y esa necesidad de blindar con ese acuerdo que no tiene fisuras impuesto y que además dirige el, el, sin temblar de la mano el señor Basagoiti, pues pues eh, lo que hace es dejar a las clases también que si se brinda es porque, porque el Estado está débil, ¿no? porque el marco está débil. Entonces, eso le tiene una necesidad de brindar. Claro, aquí incluso con toda la bronca que tienen con el estatuto y con todo esto, las consultas y todo esto, al final resulta que, que, que no tienen que brindar, no tienen esa necesidad de brindar. ¿no? Y aquí el acuerdo, es un acuerdo entre el PSC, un acuerdo entre el PSC, entre, entre el SIU... O sea, son acuerdos más más normales, entre comillas, que se podrían entender más, ¿no? Sin embargo, allá no, allá es el PP, el de la, el, la derecha dura, caberrín cola, con, con el Partido Socialista, ¿no? Y es por, por eso, ¿no?, porque es una estrategia de Estado que necesita blindar el marco de nuestro polo porque es donde va bien estar. Che, Luis, eh, habéis saludado la declaración de Bruselas, una declaración de la que posteriormente hablaremos en este programa también, una declaración que está recibiendo apoyos y que, bueno, si bien eh, quizás eh, no no sería un texto que elaboraría la izquierda abertzale, sí que es un texto que a nivel internacional eh, pone podríamos decirlo las cosas en su sitio. Hombre, lo, a nosotros Ya hemos saludado positivamente la, la, la, el emplazamiento que hacen en la declaración de, de, de Bruselas, ¿no? Nos parece importante que personalidades eh, internacionales que han trabajado en lo que es la resolución de conflictos, tanto en Irlanda como en Sudáfrica, eh, pongan el foco en, en, en nuestro pueblo para para hallar aquí una solución justa también, ¿no? Esa es la, la primera valoración. La segunda valoración es que, bueno, el emplazamiento que, que hace a la misma altura tanto la Organización Armada como al Gobierno Español, Eh, bueno pues se eh, deja muy claro también ¿no? eh, que, que bueno que, que tanto el, el, el gobierno español eh, como como eta eh, deberían dar una respuesta al, al tanto que se deshace no pero aparte de eso también yo creo que, que tiene la virtualidad de de, bueno, de depositar en, en lo que es la ciudadanía la, la confianza de que Bueno, una respuesta en positivo, que es lo que ha pedido también la izquierda de Chile, una respuesta constructiva, yo creo que abriría muchos caminos, muchas puertas, porque el proceso democrático no, no, no, no tuviera ya un retorno. ¿no? Hasta ahora solo hemos conocido una parte, es la parte de, de, de la Organización Armada, y además en su último comunicado dicen que, que van a hacer una evaluación de, de la declaración de Bruselas. ¿no? Pero hasta ahora hemos conocido que su apuesta por, por el proceso democrático, Y, y su ratificación en esa apuesta, en el segundo comunicado, En ¿no? el primero comunicado se afianzan, dicen que, que sí, a es democrático, dicen que, que están de acuerdo y que además es la única vía. Y en el segundo comunicado, más escuetos, y se, se, se ratifican en, en lo que habían dicho en el primero, ¿no? Y en el último comunicado donde dicen que va a hacer una declaración sobre la declaración de bolseras. Lo bien español, no solamente no, no hemos conocido todavía ninguna respuesta al gobierno español, sino que hemos conocido detenciones, torturas, in, eh, incomunicaciones y un muerto encima de la ansa. Eso es lo que hemos conocido del español, con lo cual yo creo que está bastante desequilibrado, ¿no? Pero bueno, a una mala Eh, yo creo que, que el emplazamiento que han hecho los asesores internacionales, eh, sigo pensando y seguimos pensando que debería ser un eh, respondido de forma constructiva por, por los dos actores principales de, en escena ¿no? de este conflicto. Con lo cual, bueno, ponerlos a la, a la par, como ha puesto la declaración de Bruselas, yo creo que es mucho importante también. No es la primera vez que la izquierda de Berchale realiza un emplazamiento directo a ETA. La anterior vez fue en el anterior proceso después del atentado de la T4, cuando la izquierda Berchale llamó por un lado a ETA y también al Estado Español a que se volvieran, eh, a, que volvieran a, a sus compromisos, eh, a los compromisos que se habían adquirido eh, para que la tregua fuera posible. Para mucha gente ha sido llamativo el que la izquierda Berchale haga un, un llamado de este tipo a, a ETA, pero también está claro que Que, que, bueno, que un compromiso de este tipo eh, va a requerir también que haya otros compromisos por, por, por otras muchas partes. Sí, bueno, con una salvedad, que nosotros no hemos hecho ningún emplazamiento. Nosotros lo que hemos hecho ha sido que esperamos que la, que la respuesta que se dé al emplazamiento hecho por la declaración de Bruselas sea contestado constructivamente. Pero el emplazamiento, quien lo hace el emplazamiento, es la de, de Bruselas. nosotros bueno... Todavía no hemos en ninguna parte a nada porque creemos que tampoco tenemos que emplazarles en estos momentos, simplemente decimos que ojalá, ojalá que desearíamos, creo que es la palabra textual que se utiliza en el en, en, el, en el documento, desearíamos que la respuesta tanto de ETA como el gobierno español fuera constructiva. ¿no? y por qué? ¿Por qué? Porque eso facilitaría muchísimo el que el proceso democrático, eh, bueno, cogiera una velocidad adecuada y cada vez no tuviera retorno. Eh, ¿Qué duda cabe? Lo que dices tú es totalmente cierto, o sea, Una respuesta constructiva también alzaría mucho más en todos los sentidos no porque habría otros otros agentes que se implicarían que el propio gobierno eh, tendría que dar pasos en favor del proceso democrático antes lo ha dicho también o sea lo que estamos diseñando es para dejar con el culo a la idea español y yo creo que eso vamos a conseguir en la medida que, que sepamos activar la sociedad yo creo que la clave no es que se hagan declaraciones la cab la clave no es Que, que se llega a acuerdos entre, entre unas fuerzas y otras para no sé qué. La clave no es ese, ese tipo de, de cuestiones que otras veces hemos cometido en, pues a nivel de, de llegar a acuerdos entre direcciones en un proceso que nadie conocía o que se conocía poco, sino que la clave en este proceso precisamente, y por haber aprendido a los demás, es la, la activación de la sociedad o sea es, es imprescindible que para que el proceso llegue hasta buen puerto eh la sociedad se active la sociedad se, se adhiera eh, personalmente a lo que está haciendo el el recabar apoyos como el que ha salido de locar pero como el que ha salido también en otros sitios eh apoyos a a ese, a ese mismo proceso la necesidad también de de de, de levantar un colchón social eh, en otros sitios en otras partes del mundo en apoyo a ese proceso también que Que, que intenten por lo menos eh, pe, intentar que, que el, el bloqueo que quiere mantener el gobierno español no se dé no y que, si se bloquea por parte del, del, del estado intentan bloquear el proceso o sea eh, sea una forma una, una de, forma de llave que desbloquee ese proceso no eseor social eso es lo que estamos intentando hacer por eso estamos aquí y por eso seguiremos en otros sitios también ¿no? hmm. y Che eh, última pregunta no queremos robarte más tiempo, pero parece claro y así lo hemos oído en algunas declaraciones. Eh, de algunos dirigentes de EA, que los próximos meses y en concreto incluso se hacía referencia al próximo mes de mayo eh, van a ser eh, cruciales van a ser importantes en, eh, en, bueno en, en este proceso que se está que se está abriendo camino eh, puedes confirmar que, que esto va a ser así o sea, es decir vamos a ver en los próximos meses en las próximas semanas eh, crees tú que vamos a ver pasos eh, firmes en este proceso Yo me gusta ser cauta ni y, y y me gusta ser serio cuando cuando se hacen las cosas. A nosotros, a nosotros nos gusta preguntar, eh, o sea, lo único poderoso sí. es que se está trabajando y si está trabajando bien. Y, y yo sí que creo que en los próximos meses veremos cosas, pero veremos veremos eh, avances eh, importantes, pero que que bueno, pues que no dejarán de ser eh, pequeños avances para que el proceso vaya vaya adelante, ¿no? o grandes avances, según cómo se mire, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco eso es la panacea, sino que la panacea tiene que que todos esos pequeños avances que se vayan produciendo entre fuerzas, entre colectivos, entre eh, ese tipo de cosas, todo eso sirve para que la sociedad se active, no para que la, la sociedad se ponga, se ponga en marcha. La clave la clave en estos momentos es la activación de la sociedad y todo lo que se haga en beneficio de que se active la sociedad, bienvenido sea. Y qué duda cabe que posibles acuerdos entre distintas fuerzas van a servir de detonante para que la sociedad se active, ¿no? En el estamos. Se está trabajando y se está trabajando con seriedad. Eh, por eso digo que ojalá dentro de poco podamos ver los resultados. Pero a mí no me gustaría adelantarme, ¿eh? porque esas cosas sabes que un día para otro pueden cambiar. Entonces, yo creo que se está trabajando muy seriamente en, en, en esos temas y que, que, bueno, que las cosas van bien, pero que, bueno, que hasta que no llegas al final, pues no puedes decir que esté hecho o no. Pues, Chelo, y darte las gracias eh, por habernos dado estos minutos en esta apretada agenda y Y esperemos eh, que sí, que en los próximos meses se den pasos en esa dirección eh, que tú comentabas. A vosotros, lo que pasa es que otro día comentaremos, igual con más tiempo, porque ahora no tenemos, la experiencia que están desarrollando aquí con el tema de las consultas. Uh -huh. Yo creo que ese pues, es, es, es un asunto como para aprender bastante. ¿eh? O sea, nos ha llamado poderosamente la atención porque además hemos sido invitados de lujo, nos han tratado de maravilla. Eh, ...la gente aquí de la consulta... ...que son además de diferentes movimientos eh, políticos... ...es eh, gente de todo, desde Esquerra hasta Cidu... ...hasta todos están ahí en la coordinadora... ...nos han tratado con un mimo exquisito... ...o sea, hemos sido... ...bueno, pues actores principales... ...de todo lo que estaban haciendo... Eh, ...bueno, nos han tenido en, en palmita... ...desde el primer día que, que nos trajeron aquí... ...desde el sábado, sábado y domingo... ...bueno, muy a gusto con toda la delegación internacional... ...corsos, sardos, flamencos... ...bueno, de todo, de todo muy bien... ...pero aparte de todo eso... El, el, ya ya hablaremos porque porque ese es importante lo que está haciendo con el tema de la consulta es eh, algunos ingredientes que están utilizando aquí para llevar la consulta adelante incluso incluso en contra de lo que es la decisión del Estado, incluso por encima de la decisión del Estado, o sea, ellos se aplican y, y hacen la consulta, la movilización social que han conseguido que, que la gente, o sea, se pinge a favor de del trabajo de la consulta, no solamente los votantes, es eh, digo los que activan todo eso y los componentes que son miles de personas, casi 40.000 personas las que están haciendo posible la consulta en los pueblos con, con su presencia en mesas, en propaganda, en en relaciones, y en bueno, casi 40.000 personas activadas durante meses trabajando por el tema de las consultas es que es algo algo increíble que yo creo que nos puede servir muy bien para aprender para el, el proceso que nosotros estamos enmarcando allá no cómo se activa la sociedad qué cosas puede hacer la sociedad que qué, qué iniciativas puede tomar la sociedad Yo creo que es muy importante lo que están haciendo aquí o por lo menos que se puede sacar muy buenas estrategias para, para, para lo que nosotros queremos hacer allá pues aceptamos esa invitación y bueno pues en las próximas semanas a ver si podemos eh, tenerte encate capurú y nos puedes contar vale. nos puedes dar una pues eh, dar una visión de, la, de lo que está pasando en, en Cataluña perfecto vale venga pues, miésger venga or. venga soy